Eh, que bueno, hoy piensa, bueno, un parque, qué lindo Bueno, no, eso fue un cementerio lleno de muertos eh, En plena epidemia de la fiebre amarilla Eso eso quedó hasta las manos de muertos Y ahí hubo que habilitar el nuevo cementerio del oeste claro. ¿Y cuál era el nuevo cementerio del oeste? Lo que hoy es el cementerio de la Chacarita uh -huh. Imagino no lo que hoy, eh, el parque eh, parque ameguino que frente tiene a la cárcel de Caseros o A la vieja cárcel de Caseros Eh, imagina la gente que piensa en las malas energías de ese mm. lugar, a una y, y encima de todo, a una cuadra vive Marcos Maldonado. O sea, que todas las malas vibras juntos están ahí. Claro, no, pero aparte de eso, el eh, antes de ser cárcel de eh, la cárcel de caseros, antes de ser la cárcel de caseros, era también fue cárcel de menores. O sea, to uh -huh. todo, todo lo que vos quieras junto de de situaciones trágicas, así está ahí. Claro o sea, si vos crees en esas cuestiones de las malas vibras, de los espíritus eh, bueno, no es un lugar para que vos vivas <ríe> si vos no crees en eso o crees en el costado positivo de conocer a los muertos entonces si sí, eh, andate por ahí que seguramente vas a encontrar alguno enterrado todavía <ríe> lo mismo bueno, lo mismo pasa con el Parque los Andes el Parque los Andes, que es el parque que está enfrente al cementerio de la Chacarita en realidad eso fue, eh, al comienzo eso fue parte del cementerio claro o sea ahí se enterraron muertos y si alguno habrá quedado por eso claro. los árboles crecen tan lindos, pero digo sí. eso pasa, oh si vas al barrio de flores al en lo que hoy es el cine river indarte que hoy en realidad ya no es más river indarte ahora tiene otro nombre, eh eso era el viejo cementerio del viejo pueblo de flores uh -huh. mm, o sea que hay cementerios por todos lados y ni nos damos cuenta, sí sí antes llamados también eh, bueno en su momento te dabas cuenta porque eso se lo llamaba tomando lo que dice Lautaro, se lo llamaba los huecos de ánimas. O sea, donde de repente si pasabas por la noche podías ver algún tipo de fantasma dando vueltas Por uh -huh. ahí, porque era una zona donde se había enterrado gente. Porque muchos de esos cementerios eran los cementerios de no católicos. Que en realidad no eran no solo de no católicos, sino era de extranjeros. Claro. Donde se enterraban a judíos, alemanes, protestantes, bueno, a los británicos que vivían en Buenos Aires. Irlandeses también, porque tal vez querían ser enterrados ahí y no en un cementerio municipal católico entonces esos eran los cementerios de los extranjeros que se, muchos se estuvieron por muchas plazas la plaza primero de mayo que está sobre la avenida Irigoyen y ahora nunca me acuerdo de la otra intersección creo que es Pasco eh, bueno, eso también fue un cementerio entonces vos tenés un montón de cementerios un montón de lugares donde se dieron batallas que vos pensás, pero acá se dio una batalla sí, ahí se dio una batalla por ejemplo Plaza 11 Uh -huh. Plaza 11 y todo lo que fue 11 siempre tuvo algún tipo de conflicto armado. Eh, es muy loco eso, ¿no? eh Tuvo el conflicto armado de las invasiones inglesas. Uh -huh. Uno de los primeros lugares donde Liniers enfrenta a las tropas inglesas es en Plaza 11, eh, donde se dio la revolución del 90, la famosa revolución del parque, que en realidad se inicia en el parque de artillería, que es donde hoy está Eh, los tribunales donde hoy está eh, ah, sí, los tribunales de justicia el Teatro Colón, no me salía donde está toda esa zona, el parque de artillería de la Ciudad de Buenos Aires y ahí se dio parte de las batallas pero después se trasladó a 11 la semana trágica del 909 también, de, perdón, de 1919 también se dio en la zona de 11 digo, eh, vos tenés un montón de lugares donde decís, bueno, ya lo habíamos hablado cuando hablamos de de Parque, de Parque Patricio Pompeya, las batallas de la rebelión del 74 también se dieron ahí. O sea, vos tenés un montón de lugares por Buenos Aires que decís, eh, wow ¡cuánta historia en tan poco terreno! Porque si al fin nos ponemos a ver la ciudad Buenos Aires es recontra chica comparado a otros lugares, entonces tenés un montón de historias en todos lados. Mismo si vos vas a la intersección de Rivadavia y Ay, no me salió de la calle Y Carabobo, en realidad no es Carabobo es la, es la continuación hacia el norte San Pedrito eh, acá eh, Si vos te, te, te vas ahí, ¿qué te vas a encontrar? Lo que te vas a encontrar es que hay un Una placa de bronce grande Diciendo, acá en este solar Se firmó el acuerdo De San José de Flores El que tanto leemos de chicos Y en la adolescencia Los pactos preexistentes uh -huh. Que habla nuestra constitución nacional En su preámbulo Uno de esos pactos preexistentes que con Urquiza, que es el cual firma Urquiza para después poder entrar a la ciudad de Flores, es ahí, o sea, al, al ciudad de Buenos Aires, es ahí, en ese lugar, en esa intersección de esas esquinas. Claro. Sí, además es si el... uno eh sí. va paseando en cualquier parte de la ciudad, se encuentra con placas de cosas, sí. cosas que pasaron. Uno se va a encontrar, por ejemplo en Lima y, e Independencia, en el barrio de San Telmo, eh, que está la placa de fundación del Club Atlético Atlanta, por ejemplo. Iba a decir, ¿qué hace acá Atlanta? Esto no es en claro. no, bueno, se fundó en esa esquina Atlanta, en Lima e Independencia, y así por tantos lugares de, de, de, de esquina que dicen, a ver, ¿qué dice esto? Ah, mira, acá vivió uh -huh. tal, o acá murió tal, o acá se inventó tal cosa. Bueno, es que ese es el punto. Tiene tiene un montón de cosas, Buenos Aires, en eso de... vos Si levantás la cabeza un segundo, vas a encontrar esto, lo que decís. Acá estuvo tal, acá se inventó tal cosa, acá vivió fulano, eh, estas tierras fueron... Pero aparte uh -huh. no son datos que vos decís, bueno, de hace 20, 30 años. No, no, algunos son datos de hace 300 años. Digo, cuando entrás a las iglesias de Buenos Aires, las del centro. Ahí también notas, donde dice, aquí yacen los restos de fulano de tal. Y fulano de o mismo, ahí Santelmo, tu zona, Lautaro, uh -huh. eh, que vas a la iglesia de Santo Domingo. Que reley no es Santelmo todavía, creo que ahí es Monserrat. Es Monserrat, claro. Es Monserrat, claro, pero la división Independencia. Bueno, Chile, vas específicamente Santo Domingo y te vas hacia el fondo hacia atrás del altar a la izquierda vas a encontrar las banderas capturadas a los ingleses en las invasiones inglesas uh -huh. que nunca se las devolvimos muy bien y bien Entonces, hicimos José, claro eh. bueno que hay Entonces, en, en Santo Domingo que está Manuel Belgrano y que están las eh supuestas balas eh, empotradas en en la iglesia claro, las balas que en realidad son cosas de madera bolas de madera puestas ahí ...porque durante muchos años después de las invasiones inglesas... ...en realidad los agujeros y las balas de cañón habían quedado pegadas... ...pero con el paso del tiempo se cayeron algunas... Uh -huh. ...y para evitar que se le cayera algún cura en la cabeza... ...o alguna persona que iba a misa... ...entonces las sacaron pero dejaron los agujeros... Uh -huh. ...y cuando después se definió... decir, bueno, va a quedar como un dato histórico... ...pusieron unos tacos redondos de madera... ...ahí en, en la iglesia de Santo Domingo... ...y si, bueno, yendo a san Santelmo lo que es el el monumento Canto al Trabajo, el famoso monumento Canto al Trabajo que está eh enfrente a Facultad de Ingeniería, uh -huh. Facultad de Ingeniería, durante mucho tiempo arriba no decía Facultad de Ingeniería, decía Fundación Eva Perón. Claro. Porque esa iba a ser la sede principal de la Fundación Eva Perón eh... y que sobre además y sobre la Facultad de Ingeniería eso, sobre el edificio como este Eh, tenía, y uno puede ver todavía los, los pilotes, eh, estatuas, imágenes, como si fueran santos, pero eh, personificaciones de lo que en ese momento eran cuasi-deidades como trabajadores. Entonces, por claro. el, por ejemplo, tenía un una estatua de un obrero. Esas uh -huh. estatuas fueron retiradas por las sucesivas dictaduras, hoy no sé dónde están, eh, pero estaban así, así, así hechas. Bueno, ni que hablar canto al trabajo, canto al, al trabajo esclavo infantil en realidad a la estatua, pero bueno, quedó. Bueno, quedó pero es eso es, es un ese esa estatua, ¿dónde estuvo antes? Estuvo durante muchos años, no estuvo ahí, sino que estuvo en lo que es la plaza de San Telmo, ahí en la intersección de Defensa y ay, no me acuerdo de la otra calle. Y Humberto Primo, Humberto Plaza Arreaga. Claro, la Plaza de Orrego, claro, no me, se me salía el nombre de la plaza. En la Plaza de Orrego, ahí estuvo el Monumento Canto al Trabajo durante muchos años. O sea, esos son lo, los cambios de esa... Bueno, la iglesia de San Pedro Telmo, la Casa de los Niños Expósito, que en realidad, la Casa de los Niños Expósito uno piensa, dice, ah, porque había una familia que se llamaba Expósito. No, no, Expósito significaba que los abandonaban. Uh -huh. Entonces era la Casa de los Niños Abandonados. que de, Y que es más... Muchos de esos niños abandonados, cuando se volvían adultos y tenían que tener un apellido porque no había familia que los contuviera, le ponían de apellido espósito uh -huh. Hasta que en un momento uh -huh. alguien dijo, esto está un poquito mal que le pongamos así. Entonces, bueno, se se definieron otras políticas públicas en relación a la niñez. Claro, Pero que así, fue el, cuando... el Padelay. Eh, claro, bueno, ahí después el, patrón, el famoso patronato de la infancia. Uh -huh. Digo... Ahí es donde vemos esta Buenos Aires tan cambiante bueno si nos vamos para el noroeste de la ciudad villa crespo ese barrio que bien lo nombraste esa esa mezcla de, de la comunidad judía pero estos no eran los judíos del 11 y que los judíos del once podríamos decir eran oh, eran como los judíos ricos esto no los judíos pobres porque uno también se hace la imagen también construida por hollywood uh -huh. y, y mismo la cultura popular esta, este, lo mismo con los árboles digo esta imagen de gente de plata o sea que todos eran de plata, no, había muchos que no eran no, no tenían un mango y muchos también eran artistas y que tampoco tenían un mango siendo artistas o que tampoco practicaban la religión judía sino que eran todo lo contrario eran, no eran creyentes, lo único que tenían era un apellido de origen hebreo digo y ahí es donde tenés ahí Villa Crespo, ese lugar tan particular con eh, la vida centrada en relación a, a su club Atlanta su vida centrada también a Chacarita Y después Chacarita se fue, entonces quedó Atlanta. Y, y los conventillos, cuando uno habla del conventillo de La Paloma y de los conventillos distintos, no el conventillo de La Boca, el, el tradicional, el más antiguo, el post-epidemia eh, amarilla, sino el conventillo que ya armaban los inmigrantes que en realidad las famosas casas chorizos, o los PH, que era otro tipo de conventillo, porque ya eran casas grandes no era el conventillo cerrado, oscuro, donde en una misma en un mismo terreno convivían un montón de familias de distintos orígenes, desde el que desde el hijo de de una chica proveniente de Tucumán hasta la familia de inmigrantes polacos, hasta los tanos que eran dueños del lugar, digo, eso que es lo que después vinieron los famosos hoteles de familia. Digo, esa es la la construcción de, de Buenos Aires una Buenos Aires que se va transformando, esto que yo, bueno, lo de los trenes, pensar que el tren salía, el primer tren que tuvo la Ciudad de Buenos Aires, el tren del oeste, uh -huh. que no salía de Plaza 11, sino que en Plaza 11 terminaba técnicamente, o terminaba más adelante en Flores, que salía de Tribunales, que salía del Teatro Colón, y que pegaba toda una vuelta, que hace esa vuelta en la calle, en el pasaje Santos de Ixépolo, agarraba Corrientes, después por Poirredón, y ahí recién agarraba la la recta de Rivadavia, digo, esos son los cambios que tuvo Buenos Aires. Mismo La Boca, ya le hemos hablado del tema de los trenes, como el barrio de La Boca tenía sus estaciones de trenes. Digo, eso es lo que nos nos marca cambios de esta Buenos Aires. Una Buenos Aires que cambió mucho, ya no es la misma, y que, y que bueno, ha quedado en el tiempo de estas formaciones históricas Y que bueno, que no está mal recordarlo porque es parte de la construcción de nuestro día a día y que nos hace pensar una ciudad distinta que podría ser una ciudad mucho más abierta y mucho más libre. Uh -huh. Claro. Fer, excelente. Bueno, te seguiremos escuchando. ¿Ahora eh, cuándo? Uh -huh. Lo, para no, porque acá ciudad. nos comunica nuestro productor que, Fer, que vas a jubilar estas columnas semanales de barrios que van a pasar a ser una vez por mes... Y bueno, la pregunta es, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que se viene? Ah, sorpresa, sorpresa. sorpresa? Vamos a ir viendo viernes a viernes con qué nos vamos a ir a encontrar. Bueno, muy bien. Fer, un abrazo enorme. Abrazo. Una, un abrazo grande para ustedes y para despedirme sí. les dejo una canción eh, que recuerda otra Buenos Aires, que también estaría linda recordar, que es la Buenos Aires de las Serenatas. Así que les dejo, por los cantores del ALBA, la vieja serenata. esta noche saldremos por los barrios a revivir las obras de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones Y al son de las guitarras dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alsina y en flores dejaremos prendida en un balcón. La vieja serenata que nadie, nadie, nadie olvida Muchachos, esta noche habrá retornación Mujer, mujer, no te olvides De aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor 89.3 Radiográfica Radiográfica Inicio de espacio publicitario El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografico.org